La negativa surge de un grupo de personas que hemos sufrido la represión por parte bien del Estado español o bien por parte del Estado francés y que he visto bueno, cuando vimos que comentaba el juicio contra el movimiento pro-amistía allá por abril, decidimos que teníamos que teníamos que hacer algo, teníamos que realizar algún tipo de iniciativa para denunciar Este, este nuevo atropello. Consideramos que este es un juicio político, un juicio político donde se está juzgando a 27 personas cuya cuyo único delito ha sido eh, trabajar en el llamado movimiento pro amnistía y que su trabajo precisamente ha sido denunciar las vulneraciones de derechos humanos, civiles y políticos que nosotros, como personas que hemos sido represaliadas, eh, hemos sufrido, ¿no? y eh, como ellos bien decían los acusados bien di dijeron eh, no se puede esperar justicia de este tribunal de la audiencia nacional porque es un tribunal de excepción y porque es el tribunal el, el buque insignia de eh, la represión del estado español contra contra el independentismo vasco no entonces eh, visto que ellos han rechazado la defensa jurídica nosotros sí que queríamos realizar una defensa política una defensa política de lo que ha sido su labor y agradecerles como no eh, la ayuda que nos han prestado eh, a, a nosotros y a nosotras durante durante estos años cuando hemos sido eh, cuando hemos sufrido eh, esas vulneraciones de derechos de las gente de las que antes hablábamos por eso eh, nos ponemos a trabajar eh, comenzamos realizando la eh, ...una serie de interpelaciones con agentes eh, sociales, culturales y sindicales de Nazarroa. Eh, ese se ha dado una serie de frutos y después de hablar con, con ellos eh, bueno pues nos hemos puesto también en contacto con eh, otras personas que también han sufrido la represión... y con esas personas lo que hemos hecho es bueno, pues convocar una rueda de prensa que ofreceremos el próximo el próximo sábado y convocar una manifestación, una manifestación de carácter silenciosa que tendrá lugar el próximo 21 de junio en en Iruña, la manifestación que saldrá a las 6 de la tarde desde la estación de autobuses